Los incidentes triviales de las guerras son a menudo más importantes que la cadena de eventos que se desarrollan posteriormente. Por ejemplo, esta incursión en la noche del 11 de mayo de 1940, aunque en sí misma trivial, fue un acontecimiento que marca la época, ya que fue la primera violación deliberada de la regla fundamental de la guerra civilizada de que las hostilidades sólo deben librarse contra las fuerzas combatientes enemigas. Incluso los mejor informados de nosotros necesitan recordar que el primer conflicto entre Francia y Alemania no fue la invasión del Reich del 10 de mayo de 1940, sino la invasión de Francia-Alemania a Alemania ocho meses antes. Esto ocurrió el 7 de septiembre de 1939. En esta fecha, los franceses lanzaron 40 divisiones, con 4.700 piezas de artillería y 2.400 tanques en las fronteras occidentales de Alemania. Para los invasores franceses, la invasión debería haber sido un paseo por el parque. Las fuerzas de defensa alemanas pudieron reunir solo 22 divisiones y apenas 100 piezas de artillería. Una de las razones dadas para la invasión francesa fue alejar a los alemanes de la campaña polaca en curso. Sin embargo, los franceses fueron tan desafortunados que a la defensa alemana le resultó innecesario distraer a sus fuerzas en Polonia. Aquí es donde realmente se vuelve embarazoso. Los franceses penetraron el territorio alemán y por supuesto, las tropas francesas ocuparon las ciudades y pueblos alemanes. Mientras tanto, los ingeniosos alemanes se retiraron a la línea Ciexfrido y dejaron atrás solo las propiedades desocupadas, repletas de trampas explosivas. A los franceses nunca se les ocurrió traer detectores de minas. Después de penetrar en los territorios alemanes, las formaciones francesas llevaron a la artillería a distancia de la línea Siegfried. Para los franceses las cosas iban de mal en peor. El muro defensivo alemán construido para disuadir a la agresión francesa y británica era inexpugnable. A pesar de su poder de fuego superior, los cañones franceses no pudieron penetrar las defensas alemanas. Los cañones franceses de 155 milímetros no eran lo suficientemente pesados para penetrar en los búnkeres de hormigón. Seguramente las cosas mejorarían cuando los franceses usaran proyectiles 220 milímetros y 280 milímetros. En realidad, para esto y proyectiles eran necesarios detonadores de retraso. Otro error francés en lugar de penetrar en los marcos exteriores antes de detonar, los proyectiles explotaron en el impacto y el daño producido fue mínimo. Los británicos llegaron para ofrecer una mano de ayuda el 12 de septiembre, pero en ese momento se dieron cuenta de que Polonia era una causa perdida. Una semana después, los soviéticos invadieron Polonia y la invasión francesa del Reich de los trabajadores terminó en una ignominiosa retirada.